Dicho como es arriba, es abajo. La máquina más perfecta del mundo es nuestra mente. No hay nada que se le parezca. Bueno, gracias a esta investigación, sí, es una investigación llevada a cabo por científicos norteamericanos que han mostrado que las búsquedas efectuadas por los motores de Internet se parecen a la forma en la que la mente se organiza para rescatar recuerdos y experiencias. Para recuperar recuerdos, nuestro cerebro utiliza palabras que asociamos a hechos. Los buscadores de Internet también buscan palabras y nuestro cerebro lo hace del mismo modo. Es por ello que se graba en nuestra mente aquello que escribimos. Sirve para reforzar el recuerdo. Pues eso, escribe, escribe y escribe. Eso te llevará a recordar, a tener memoria, memoria y memoria.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 equipo preparado qué contentos qué felices en de dar la bienvenida esta noche al frente de la parte técnica está con nosotros debutando con nosotros David Fernández Marcos Silvia Casasola en la codirección en redacción en producción Javier Sevillano primer tema nos situamos en mediados en del siglo doce entonces se hizo la que fue considerada como la primera guía de viajes de la historia, si vio para convertir en algo muy grande al camino de Santiago, esa guía es el Códice Calixtino que fue robado de forma enigmática en el siglo XXI sobre este suceso extraño misterioso enigmático, sabe más que nadie nuestro invitado periodista, lo conocéis en de sobra es Luis Rendueles Atención a un anuncio importante que tenemos que hacer, la semana que viene a estas mismas horas tenemos a un invitado muy importante, el mundo del misterio no sería lo mismo sin él, seguramente es el personaje más importante a nivel mundial en el mundo del misterio, un mundo insistimos que no sería lo mismo sin su figura, sin sus 100 millones de libros Vendidos, ...que se hice pronto... ...100 millones de libros en vendidos... ...polémico... ...la polémica rodea gran parte de la vida... ...de este hombre que será invitado... ...dentro de muy poquito tiempo... ...en nuestro programa... ...lo hemos encontrado en Suiza... ...y allí estaremos con él... ...en La Rosa de los Vientos... ...nuestro invitado, invitado único... ...espectacular... ...Eric von Daniken... ...el auténtico, el único, un hito... ...Daniken entre nosotros... Daniken en La Rosa de los Vientos. Y también esta noche en Eureka, Mado Martínez nos contará que lo que no te mata no te hace más fuerte. También tenemos el Mundo Bizarro nos vamos a ir a las Islas Galápagos. Un lugar cargado de magia, de misterio y también de belleza. Y también vamos a tener esta noche La Cara B con Brenda Chávez que nos va a hablar del consumo que viene la clave para gastar de forma correcta en la nueva normalidad el consumo el medio ambiente muchas cosas que vamos a comentar con ella en la cara B. Ah, ah, ah, sexo magia y misterio sexo mágico esta noche en el círculo secreto historias hay que nos va a contar fantásticas fascinantes que no os podéis ni siquiera imaginar yusep y hijado El sexo y la religión, el sexo y el sardanismo el sexo y las antiguas civilizaciones. Es Otro detalle importante, nuestra etiqueta, Almadilla Rosavientos, Almadilla Rosaventos, en Twitter y la página web, OndaCero.es, OndaCero.es, ahí está toda la información, los programas completos y los programas con cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. OndaCero.es, en la sección dedicada a la rosa de los vientos. de seguir muy atentos muy atentos porque la tierra nos da un mensaje, nos dice que detrás de las nubes está el sol, todo lo que ocurre puede transformarse en la puerta a una obra que nos invita a mirar hacia atrás pero para entender lo que está ocurriendo, una obra que nos enseña otra lectura del difícil momento que estamos viviendo de los vientos con Bruno Cardeñosa. ¿Qué pensaríais si os digo que la verdad está entre los recuerdos aunque no se sepa que se tienen y que lo bueno y lo malo son dos caras de la misma moneda? Lo podemos encontrar todo en el mensaje de Pandora, el mensaje de Pandora, la nueva obra de Javier Sierra. Una novela muy especial, llena de misterios, intriga y conocimiento. La protagonista es Aris, una joven de 18 años que recibe una inesperada carta de su tía en la que recuerda un viaje que hicieron juntas. También es una carta escrita al futuro, y en ella parece poner en sus manos la salvación de nuestra especie. El mensaje de Pandora de Javier Sierra nos desvela que lo que desató todos los males en de la humanidad también puede descubrir el camino para superarlos. Como reza el dicho latino post tenebras, dux, tras la oscuridad, la luz. pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche en La Rosa de los Vientos, Silvia Casasola, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas noches y fíjate, yo porque llevo muchísimos años eh, haciendo La Rosa de los Vientos, eh, si no, fíjate, me quedaría despierta escuchándolo. Porque como es una oferta así, tan, tan con tantísimas cosas... digo, oye, pues yo sería oyente de mi programa, qué bonito, evidentemente, ¿no? Evidentemente. ¿Tú serías oyente de tu programa? Eh, yo soy oyente del mundo de radio y también sería oyente de mi programa si no lo hiciera yo. Pero sí... A eso me eh, refiero, pues no sí, te creas sí, que todo el mundo oyente, lo haría, Evidentemente. Eh. Y además, atención a lo que vamos a tener y escuchar esta noche. Nos vamos a ir a un misterio del siglo XII que tiene un capítulo importante en el siglo XXI. Es eh, pasado, presente, futuro, el Códice Calistino dentro de unos instantes, eh, pero vamos a hablar también de espías eh, con materia reservada, con Fernando Rueda, de espías, bueno, unas historias fascinantes del mundo del espionaje y también vamos a tener, entre otras cosas, vamos a tener Círculo Secreto hablando de sexo mágico. Cabro, que tú fíjate, son tres horas prácticamente y estamos saltando en el tiempo constantemente. Antigüedad, eh, actualidad, eh, historia, o sea... Yo creo que lo estamos vendiendo, pero no es venderlo, es que, es que nos entusiasma, nos apasiona. Y por eso, pues yo lo digo claramente, yo sería oyente de la rosa de los dientes. Así que estoy encantada de codirigir el programa. Con lo cual, ahora vamos con las pistas, que también sabemos que hay muchísimos oyentes pendientes. Y además esta noche va de cine. Sabéis que hace una semana los cines, pues abrieron sus puertas de nuevo, y las salas con muy buen criterio y muy inteligentemente, pues ofrecen una oferta que combina actualidad Y también los clásicos de hoy y de siempre Oye, mira, casi como la rosa de los vientos, ¿eh? Hacemos mm. un poco lo mismo Bueno, pues eso es un incentivo enorme Que lo que ayuda es que la gente vaya ahora mismo Y se anime a ir a la pantalla grande A ver esas películas de, de, de esos clásicos de, todo, de toda la vida Pero medio en la pantalla pequeñita, que era cuando podíamos recordarlo Pues ahora se puede ver en la pantalla grande Y de eso va el concurso de hoy Y la primera pista para que vayáis tomando nota es... ¿De qué director estamos hablando? Se afirma que en los 120 años de vida del cine... ...lo que ha hecho al cine es regalar al mundo... ...emoción, conocimientos y toma de conciencia. Las opciones que os damos tomar nota son... Giuseppe Tornatore, director de Cinema Paradiso... ...Richard Donner, director de Los Gunis... O Wachowski Sister las, her las hermanas Wachowski directoras de Matrix así que decirnos cuál de estos directores puede ser el que se esconde esta noche en el concurso y entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle de la rosa de los vientos mucha suerte, y ya sabéis, tenéis que escribir a rosa.vientos.es si escribís en el correo o si lo hacéis en Twitter almohadilla rosa vientos venga, animaros La una y 12 minutos a volar. La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.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 en Onda Cero La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa materia reservada 2.0 detrás de todo y todo es todo hay algo detrás de cada noticia hay algo que se dice y algo que no se dice hay que pensar siempre que hay detrás de algo Y esa actualidad y lo hacemos aquí, lo contamos aquí en materia reservada con Fernando Rueda Fernando, muy buenos ¿qué tal? Hola, muy bien. Encantado de, de escucharos y de oír a Rendueles, que es un periodista como la Copa de un Pino. Hola, Fernando. Eh, vaya historia, eh. ¿eh? Cuando la historia, nunca mejor dicho una historia del siglo XII, se convierte en actualidad en el siglo... Al revés, en el siglo XXI, porque alguien decide robar una guía de viajes del siglo XII. Esa es eh, fantástico, ¿eh? Es la demostración de que lo clásico sigue existiendo. Sí, sí, sí. Es, es todo igual. Pasan los siglos, pero son las, los las mismos temas. Creemos que investigamos y descubrimos nuevas cosas, pero el paso de los siglos hace que todo se repita. Los dramas y las inquinas se mantienen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿qué hay detrás y qué ha ocurrido? ¿Cuál es la cara B de lo que eh, se ha conocido esta semana? Que es el nombramiento como secretaria de Estado de Defensa de Esperanza Castileiro. Es que me estaba acordando, ahora escuchando a, a Rendueles, que cuando yo, yo compartíamos eh, temporadas en, en el Grupo Z, uh -huh. eh, yo hice una historia, en, el, en los años, sería los años 90, sobre antiguos agentes del CNI que, en aquel momento, que estaban en la sociedad, ¿no? Y, y recuerdo que salieron determinados personajes, pero no aparecieron personajes de la talla y de la influencia que hay actualmente en, en la sociedad española. Es decir, es absolutamente eh, increíble el poder y la influencia que tienen. Eh, eh, esta misma semana eh, se ha producido algo mm, sorprendente, ¿no? Y es que una secretaria general que fue de, del CNI eh, ha sido nombrada secretaria de Estado del, del Ministerio de Defensa por eh, Margarita Robles, ¿no? Alguien que... Desde que empezó, desde eh, que era muy jovencita, en el año 1983, eh, se dedicó al eh, espionaje. Ella estudió filosofía, pero est est estuvo en el espionaje, que estuvo persiguiendo eh, golpistas eh, tras el, el 23F, que, que fue eh, destacó muchísimo, que estuvo en Brasil, que est eh, en Brasil como, como, ya no como analista, sino en Brasil como agente eh, de campo, ¿no? Es decir, que que cubrió perfectamente el, el las dos caras del espionaje, ¿no? Que es el análisis y otra es la, la investigación. Y luego ya fue subiendo, fue subiendo hasta llegar a, eh, con Alberto Saiz, a ser la La, la secretaria general pero a menuda y, transformación y, ¿no, Fernando? de filósofa eh, a, a espía y fíjate lo que estás contando, vamos, es una metamorfosis alucinante. Sí, sí, no, pero, pero Oye, fíjate que eh, yo creo es que, que siendo filósofo más... puedes llegar incluso a ser ministro de Sanidad. Sí, <risa> <risa> sí, no, es que es una es una filósofa que por lo que yo sé Eh, no, no ejercitó nunca la profesión porque lo que la valió digamos eh, a, tener una carrera sí, pero la carrera de Filosofa le sirvió poco, lo que la valió fue ser hija de militar ser joven eh, saber idiomas en un momento en el que en el servicio secreto en las mujeres había que buscar una justificación para que los militares no se cabrearan eh, para que entraran allí en principio de los años 80 y entonces lo que se las pedía básicamente es que hablaran, hablaran por un lado, idiomas, el inglés o, o cualquier otro idioma, y que, eh, para que nadie sospechara de ellas, que fueran hijas de, de, de militares, ¿no? Pero toda su carrera, sufició en la carrera en el, en el eh, espionaje, ¿no? Y, sin embargo, fijaros que eh, llega Margarita Robles, la, la pone de jefa de gabinete... Eh, Hace unos meses era una de las candidatas para ser nombrada directora del CNI. Sin embargo, Margarita Robles optó por por dejar a Paz Esteban y ahora ocupa el puesto número dos. Es decir, el puesto de las máximas influencias dentro del, del Ministerio de Defensa. Y tenemos que y decir, es una espía. Claro, y como tal fue expulsada en Cuba de Cuba. Además, claro, es decir, porque los espías tienen detrás de sí toda una, una carrera, ¿no? Y los espías de los que vamos a hablar esta noche, que son espías muy influyentes, como vamos a ver en la sociedad eh, española, bueno, pues eh, a, se la han jugado. Es decir, cuando deja de ser secretaria general Esperanza eh, piden les dejan pedir normalmente, como es un cargo, fijaros, es el número dos del servicio Le dejan pedir un destino en el extranjero, ¿no? Uh -huh. Entonces ella pidió Cuba. Ya había estado en Brasil, bueno, pues se va se va a Cuba, donde hizo eh, los primeros meses un, un buen trabajo, y luego eh, captaron a, a un tipo, a un cubano, que era Conrado Hernández, que bueno que era el enlace de la Consejería de Industria Vasca con una sociedad cubana para la promoción, para tal... Y entonces eh, le captaron. ¿Por qué le captaron? Porque este era muy amigo de dos altos cargos del gobierno cubano, de Carlos Laje, que era el, conse el secretario del Consejo de Ministros, y de Felipe Pérez Roque, que era el ministro de Asuntos Exteriores. Y entonces lo los captaron. que eh, ca Captaron a, a Conrado, que tenía esta información, pero claro, en, en Cuba eh, había cuatro agentes... Eh, en del CNI y, pues claro, eh, estaban absolutamente controlados mañana, tarde y, y noche. Y Conrado Hernández, pues también controlado. Bueno, total, que tenían eh, el servicio secreto cubano, micrófonos en, en, en la casa de Conrado Hernández, donde celebraba fiesta y, y a la que acudían Laje y Pedro Roque, y les grabaron, bueno, pues poniendo a, a parir a, a las autoridades cubanas, ¿no?, Eh, y cuando decimos poner a parir, eh, según dicen, básicamente es que les decían que, que todas las autoridades cubanas eran unos viejos. Mm. tener en cuenta que ellos eran los jóvenes, porque te, no llegaban a 60 años, ¿no? <risa> <risa> y bueno. entonces, pues, pues, pues claro, ¿no? Y entonces, pues, se montó el gran escándalo del el espionaje cubano. Yo, yo creo que quiso aprovechar para quitarse de en medio a los reformistas. Y entonces eh, calentó un poquito la historia, filtró a la prensa internacional que eh, les habían, porque luego los detuvieron y, y, y obviamente los echaron, que estaban en contacto con el CNI un poco para demostrar que eran unos traidores a la patria, ¿no? Y, y bueno, y como consecuencia estos fueron detenidos y fueron expulsados tres agentes del, del CNI con la mala suerte de que uno de ellos fue quien. eh quien ahora es la secretaria de Estado, que es Esperanza Casteleiro, que apenas estuvo un año en Cuba antes de que, de que se la cargara ¿Y, y alguna de las gestas que haya hecho Esperanza para que la den ese cargo tan importante pues mira ella teniendo en cuenta que ha sido la secretaria general digamos es lo más alto en teoría lo que puede llegar eh, un, un espía y ...digamos que para tener que ver algo con lo que, eh, que justifique esa experiencia y tal... ...es que ella fue la jefa del área de la, de la gestión de recursos humanos del servicio secreto... ...antes de ser la secretaria general. Es decir, que tiene una experiencia eh, internacional, que tiene eh, la experiencia de, de llevar... ...digamos toda la burocracia del servicio secreto, pero muy especialmente los eh, recursos humanos. Lo que pasa es que la Secretaría de Estado es eh, muchas más cosas, ¿no? La Secretaría de Estado, por ejemplo, de defensa, es la encargada de la compra de armamentos y tal, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que todos aprenden, ¿no? Ya. <risa> Esperanza Castileiro se llama así, pero hay una historia también en detrás de gente que ha tenido mucha relevancia en los últimos tiempos. Nos has comentado aquí en alguna ocasión. Vamos a dar algún detalle más de Elena Sánchez. Sí, Elena Sánchez fue, curiosamente, la que sustituyó a Esperanza Casteleiro como secretaria general del, del CNI. Y Esperanza Casteleiro, en, en abril, hace dos años, de, de, en el 2018, fue nombrada directora de Seguridad e Inteligencia del Grupo Santander. Toma es decir, es eh, su jefa es Ana Patricia Botín. ¿Qué es eh, la inteligencia empresarial? Pues fijaros, eh, he acudido a las definiciones. Eh, eh, ella lo que hace es obtener, tratar y difundir información, lo mismo que hace en el servicio secreto, pero ahora en, en un gran grupo, y además eh, eh, llevar a cabo acciones de influencia, notoriedad, imagen, reputación... Eh, de alguna forma, eh, eh, vigilar la información sensible de la propia organización. Uh -huh. Es decir, aparte de seguridad, estamos hablando de eh, todo un mecanismo de inteligencia que ahora ya las grandes empresas y las medianas han montado, solamente que cuando lo ha montado el Banco de Santander, ha, ha tenido que eh, recurrir nada más y nada menos que a alguien tan preparado Como, como Elena eh, Sánchez, ¿no?, que estuvo eh, en la época de, de Alberto Saiz como, como director y que, bueno, eh, acordáis que Alberto eh, Saiz estuvo en La Rosa de los Vientos sí. hace unos meses y eh, hubo una campaña desde dentro de agentes para echarle, bueno... Hubo una serie de agentes que lo e echaron y la ministra en aquel momento, Carmen Chacón, eh, le preguntó a, a la número 2 de Alberto Said que era Elena Sánchez, le preguntó eh, qué es lo que eh, había pasado. Y eh, Elena Sánchez dio la razón a los compañeros rebeldes. Una de las cosas que investigó ella fue el hecho de que hubiera dentro del espionaje un eh, topo político, ¿no? del sí, partido sí, sí. que no era del poder en ese momento Elena Sánchez eh, tiene experiencia en, el, en los temas de seguridad porque el, la secretaria general es la que lleva la división de seguridad interna también la externa ¿no? y entonces en, en su época en, en ese tiempo que estuvo se descubrió que había eh, que el partido popular eh, entonces de, de Mariano Rajoy Que, bueno, pues que había tenido, había tenido información que, que ellos no le habían pasado. Es decir, ellos a los partidos de la oposición le pasan información que ellos consideran que deben saber al líder de la oposición, pero ellos detectaron que tenía una información que, que no le habían pasado. Y entonces empezaron a buscar quién podía estar filtrando información al PP, ¿no? Eh, sospecharon de un agente que se iba a ir a CentroEuropa y tal. La estuvieron siguiendo, la estuvieron controlando, pero nunca eh, consiguieron descubrir eh, quién era. Aunque tenían la certeza, repito, de que eh, de que el PP tenía un topo en, en el servicio Me, me secreto, imagino, ¿no? Fernando, que Elena Sánchez habrá sido contratada también por por Ana, Ana Patricia Botín eh, por el tema de seguridad e inteligencia y porque a lo mejor así controla que no haya ningún tipo de espionaje ¿no? de, de su... ...de su gran empresa... ...para que, que no se filtre nada... ...a, a sí, otras sí, sí, empresas de bancarias. Claro, por eso... por eso eh, ...os he dado... La, ...dentro de la definición de lo que es... ...el, el tema de la... ...de la inteligencia... ...empresarial, os, os, os he mencionado... ...eso de... Eh, información, que ...información sensible... ...de la propia organización que no salga... ¿no? ...y que y de alguna forma... ...todo lo que es la, la inteligencia... ...también, por ejemplo... Eh, cuando Elena Sánchez estaba en el CNI, eh, pues la ministra de Defensa les encargó de espiar, eh, hacer una investigación sobre eh, los candidatos que ya tenía a, a jef, para jefe de Estado Mayor de la Defensa. ¿no? Y uno de los que espiaron, que luego salió elegido por Carmen Chacón, fue Julio Rodríguez, ¿no? el hoy jefe de gabinete del vicepresidente Pablo Iglesias, que le hicieron una investigación al teniente general y, y salió hecho. Bueno, pues este tipo de misiones Eh, también suelen ser muy habituales en la inteligencia, es decir, eh, necesito información, pueden decir en el Santander o cualquier banco cualquier gran empresa, de, de esta persona que, con la que estamos haciendo negocios o, o, o, este, o gente que nos está fastidiando, yo qué sé, ¿no? Entonces, este tipo de misiones, eh, Elena Sánchez las hace muy bien. Otro personaje que también tiene mucha relevancia en nuestro país, eh, en eh, la parte de atrás eh, de la información, es el eh, más conocido lo que hizo, que, quién es, eh, pero es un personaje que ha sido muy importante en el espionaje, se llama Miguel Sánchez, eh, ¿qué nos tienes que decir de él? Bueno, pues Miguel Sánchez eh, es eh, nada más y nada menos que el de, director de Seguridad Corporativa de Telefónica. En este caso no estamos hablando de un secretario general, sino que estamos hablando de un director de inteligencia. El director de inteligencia es el número 3 del servicio. Uh -huh. Y él lo fue él lo fue con Jorge eh, del año dos, eh, que Descayar estuvo desde 2001 al 2004, y lo estuvo en el principio, es decir, al final del mandato de Descallar y al principio del mandato de Alberto Say y era realmente quien llevaba el servicio secreto, quien lleva las operaciones, es un clásico es un histórico eh, que ha estado destinado en París, que ha llevado el antiterrorismo que ha, bueno, eh, ha sido realmente eh, alguien importante alguien tan, tan importante que eh, cuando surgió el 11 él era el director de inteligencia en, en España ¿no? Y yo todavía recuerdo eh, que fue la primera vez que pisé el suelo, suelo del CNI, que él eh, me explicó, eh, bueno, un poco toda la historia de 11M y, y todo el sufrimiento que él había tenido en, en ese tema. Y es sobre todo, básicamente, porque eh, llegaron tarde a, a, poner, eh, a poner los medios necesarios, que eran muchos... Eh, Para, frente al terrorismo islamista y luego eh, la tristeza de que tenían controlados a los terroristas que pusieron las bombas en los trenes, pero en las últimas semanas, eh, en las semanas anteriores se les escaparon. ¿Y él admitió haber tenido información y que por eso habían cometido el error de no, no, no tomar la prevención adecuada? Él, él, eh, te, me refiero a la información sobre que, posibles sí, sí, sí. atentados él me reconoció que estaban ahí y detrás de eso y que los perdieron y que dieron una alarma eh, 48 horas después antes, perdón de la, de, diciendo que había que perseguirles que podían cometer un atentado ¿Un lo que mes? pasa es que fue una alerta una alerta curiosa porque luego 48 horas después cuando se produjo el atentado en lugar de creerse en su propia alerta prefirieron pensar que había sido el ¿no? Mm. Una historia que también ha sido muy poco comentada, la actualidad evidentemente es la que es, pero también es importante saber que este hombre, por esa ministra, por Margarita Robles, ha cesado a un personaje importante dentro del mundo del espionaje en nuestro país, Alejo de la Torre. ¿Por qué? ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Qué puede saber? Eso es, Alejo de, la, Alejo de la Torre es el cuarto con el cual cerramos el círculo eh, era hasta hace unos días hasta el eh, hasta el ascenso de eh, de eh, Esperanza Castellero a secretaria de Estado Alejo de la Torre era el subsecretario de Defensa lo que pasa es que en el currículum, curiosamente es decir, lo era desde, desde hace dos años ¿no? y el subsecretario es el número tres del Ministerio de Defensa, fijaros ¿eh? es decir, a, cómo, cómo llegan lo, los espías, ¿no? Eh, Sí, por, por el currículum que, oficial que figuraba lo, un, lo único que se veía era que había hecho el curso de inteligencia de grado superior y que eh, había prestado servicios, atención al dato de asesoramiento jurídico en el Ministerio de Defensa y después en la vicepresidencia del gobierno y Ministerio de la Presidencia. No, no lo que había sido era el jefe de asesoría jurídica del CNI lo único que pasa es que ya sabéis eh, esto de, de disfrazarlo eh Que por, otros verdad, ¿no? por otro por otros cargos pero eh, lo curioso de este caso eh, bueno él ha sido destituido ha tenido algunos problemas se le ha acusado de, de, de influir a favor de, de conocidos y tal pero el caso que os quería contar que es el eh, y, que es un caso curioso no eh, es, eh, tiene que ver con una historia en la que veréis cómo aparece él ¿no? en en eh, En 2003, en, eh, eh, sabéis que el 29 de noviembre de 2003 se asesinan eh, siete agentes del CNI son eh, asesinados en Irak. que Es la historia apasionante que cuento de destrucción masiva. Eso, bueno, eso. pues hay, cuando... espera, espera, espera, que gente que a lo mejor nos escuchó hoy por primera vez que sepa que tiene esta historia para sacar más información en ese libro tan fantástico que lo pueden leer en cualquier momento y que es tu, tu última novedad, destrucción <risa> masiva. Sí, bueno. Eh, se produce esto se abre una investigación en la Audiencia Nacional y el juez Fernando Andreu cierra esa investigación el 13 de febrero porque dice que, que no, no hay posibilidad de, de saber quién es el autor conocido bueno pues un mes después, el 22 de marzo el Ministerio de Defensa detiene, ordena detener en Diguanilla de a, a Flayed Almayali que era el traductor de los agentes españoles españoles sospechoso de eh, ser el delator del este. Le tienen durante tres días eh, sin decirle nada a nadie, le tienen le interrogan, de, bueno lo cuento en el libro, es bastante eh, heavy el, el interrogatorio y cuando acaba el interrogatorio eh, tienen una posibilidad que es informar al juez Fernando Andreu y decirle, tenemos a este detenido, vamos a, a presentar cargos contra él. No hacen eso, lo que hacen es eh, entregárselo a el ejército de Estados Unidos para que lo encierren y de hecho lo tuvieron encerrado más de un año y medio porque decían que no tenían pruebas ahora según el país su familia recibió un documento firmado por el capitán Alejo de la Torre asesor jurídico del contingente que certificaba que Flayette estaba acusado por el reino de España de ser cooperador necesario en el atentado esto que es un eh, mero detalle Lo único que quiero comentaros es que en aquel momento era asesor jurídico y que unos meses o un año después, Alejo de la Torre... ...ingresaba en el CENIC. Eh, Fernando, una pregunta... Eh, ...una pregunta y yo sé que es eh, muy complicada... Eh, ...toda la información eh, ha estado capitalizada... ...en estos últimos eh, meses eh, por la pandemia... ...pero nos preguntamos... ...¿ha habido destituciones, en eh, nombramientos... ...en la Guardia Civil, en el espionaje... ...¿qué está pasando? ¿Se está cociendo algo? ¿O toda esa casualidad de eh, que se hayan juntado... ...esos eh, nombramientos y esas eh, destituciones? Vamos a ver... Eh, ...ha habido lo, los nombramientos... Del, del Ministerio de Defensa se han producido hace, hace estos últimos días y eran nombramientos provocados porque el secretario de Estado, eh, por razones personales que ya había explicado y que había especificado a la ministra Margarita Robles, quería irse. Y entonces eh, ha aguantado toda la pandemia y ahí se han producido eh, estos cambios. Yo creo que la ministra, dado que se había complicado el tema personal y había muchas denuncias y muchas quejas contra el subsecretario pues se lo ha, eh, mi opinión es que se lo ha quitado del medio y ha aprovechado para renovar eh, esos cargos el, lo, el, el CNI pues cuando tocó se, la, se cambió a, a Paz Esteban y a partir de ahí se hicieron algunos cambios y lo de la Guardia Civil eh, va por otro camino la Guardia Civil eh, ha empezado a hacer una serie de cambios o sea, que porque... no está relacionado una cosa y otra ¿no? Yo creo que son cosas uh -huh. completamente distintas Fernando, tiramos entre la manta después ¿Te parece? Venga, fenómeno Venga, Escuchamos Alan. las noticias en la actualidad Y después continuamos hoy La Rosa de los Ventos hasta las 4 de la madrugada La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener, dentro de unos instantes, vamos a tirar... De La Manta con Fernando Rueda Vamos a conocer historias relacionadas con el mundo del espionaje Y vamos a tener también en este nuevo tramo El Círculo Secreto con Giuseppe Guijarro El Círculo Secreto que habla esta noche Del sexo místico y mágico Y recordamos, os hemos anunciado que la próxima semana en el primer tramo del programa estará con nosotros Eric von Daniken, uno de los personajes más importantes, si no el más importante del mundo del misterio en el siglo XX. Prácticamente el más importante, Eric von Daniken. Y también os hemos hablado en el comienzo del programa del mensaje de Pandora, la nueva novela de Javier Sierra. Continuamos, esto es El Arroz a los Vientos, son las dos y seis minutos Muchos temas por delante La Rosa de los Vientos Con Bruno Cardeñosa ley de secretos oficiales, ¿qué cambia? De nuevo, Fernando Rueda, vamos a tirar de la manta, vamos a comentar, ¿hay algo que todavía no se ha comentado? Pues sí, sobre la ley de secretos oficiales quedan muchas cosas por decir todavía. Una propuesta del PNV para reformar la ley de secretos oficiales acaba de recibir el placer del Congreso. Que nadie eche las campanas al vuelo. Es el cuarto intento. La ley en vigor reformada parcialmente durante 1978, fue aprobada en 1968 durante la época de Franco. Los investigadores españoles llevan muchos años pidiendo poder tener acceso a los documentos más importantes del franquismo, la transición y los años posteriores. Pero no reside en ellos el principal interés en este tema. Lo trascendental es el derecho que tiene la opinión pública a conocer nuestra historia con todos los elementos necesarios para entender todas sus dimensiones. 45 años después de la muerte de Franco, no tiene sentido que desconozcamos los detalles secretos de cómo se hizo la transición, más allá de lo que hemos sabido por boca de los eh, protagonistas. O que tampoco conozcamos documentos que siguen ocultos sobre temas como la entrada de España en la OTAN, sí, pero... las negociaciones de las bases estadounidenses o la creación de los Gales. Uno de los motivos de disputa entre los partidos a la hora de aprobar una nueva ley son los plazos de la desclasificación. El PNV siempre ha pedido 25 años para el material secreto y 10 para el reservado. Siendo importantes los plazos, que se podrían ampliar en, como en otros países a 35 años, lo importante es crear una maquinaria para evitar los secretos de por vida. Puede haber limitaciones puntuales en algunos documentos, pero deben ser siempre las mínimas. El principal problema lo presentan los grandes partidos que han gobernado en España. Temen que se conozcan asuntos que podrían perjudicar su imagen, pero se equivocan. Los responsables ante la historia son las personas. Esto es una democracia, que cada palo aguante su vela. También sería importante obligar a todos los cargos públicos a no destruir los documentos que han elaborado antes de abandonar el cargo. Más aún, a que conserven, como en Estados Unidos, los correos electrónicos que mandan o reciben desde sus cuentas oficiales. Un ejemplo, quizá el más radical, son los secretos del CNEI Desconocemos las actuaciones de los espías en toda su historia, un sinsentido. Los afectados por el plan Jano, por poner un ejemplo, que fue la vida privada y pública de miles de personas influyentes durante el franquismo y el postfranquismo, tienen derecho a conocer lo que se escribió sobre ellos. Está claro que las informaciones actuales o las de los últimos 25 años no deben conocerse, pero sí una inmensa mayoría de las anteriores. Y una cosa más, por seguir la buena experiencia estadounidense en este tema, tiene que existir la capacidad para que cualquier ciudadano pueda pedir por el cauce establecido que se determine si la clasificación de una información concreta sigue siendo pertinente. Allí, gracias a este mecanismo, conocieron Antes de tiempo, detalles sobre las torturas de la CIA o la vigilancia masiva denunciada por Snowden. Esperemos que los políticos miren por el interés del pueblo y no por los suyos propios. 25 años secreto de Estado, 10 años materia reservada para conocer información. En Estados Unidos cualquier ciudadano puede acceder a la ley de libertad de información, la folla que eh, da una serie de informaciones que se pueden pedir. Pero en España seguimos sin saber muchos datos y muchos secretos y muchos documentos sobre cosas de hace casi un siglo como la guerra civil. Eh, Fernando Reda, ¿funciona esta ley? ¿Crees pues mira, que funciona? Yo creo que no. no. No funciona. Una ley que es de, de 1968, con unos pequeños retoques del 78 es una es una ley que eh, no sirve. Eh, eh, no sabemos lo que pasó en la Guerra Civil. No hemos podido tener acceso al franquismo, no, pero es que no hemos podido tener acceso a, a, a la transición que ha, han pasado ya más de 40 años. Sí, esto, sí, sí, sí. Esto es un desastre. Esperemos, eh, esta reforma no va a arreglar de todo, pero esperemos que arregle algo de esa ley de libertad de información, de esa ley de secretos oficiales. Eh, Fernando Rueda ha tirado de la manta esta noche hablándonos sobre este tema. Fernando, muchas gracias. Cuídate. Un abrazo fuerte, un besito. Más sí. pistas, más datos y más referencias para saber quién o quiénes son o es o son el personaje oculto de esta noche, Silvia. Pues sí, vamos a refrescar un poco las pistas que tenemos y vamos a dar una segunda. Recordamos que esta noche es un director de cine cuya película se convirtió en un clásico y que actualmente ha vuelto a la pantalla grande dando la oportunidad de volver a verla o verla por primera vez a las nuevas generaciones o a aquellas que no pudieron verla en su momento este director además afirma que el cine ha regalado al mundo emoción conocimientos, toma de conciencia y aquí va la segunda pista, ¿quién puede ser de las opciones que os vamos a dar si después de todos estos años se ha dado cuenta que su película se ha convertido en un símbolo Giuseppe Tornatore director de Cinema Paradiso Richard Donner, director de Los Goonies, o las hermanas Wachowski, directoras de Matrix, en rosa.vientos.es, ya sabéis que podéis escribir, que es nuestro correo, la dirección de nuestro correo, o si queréis participar y decir vuestra opción en Twitter, pues tenéis que poner almohadilla rosa-vientos. Así que, mucha suerte, ya a ver si lo adivináis. Las 2 y 13 minutos abrimos el círculo secreto. Symptoms, pain, el círculo secreto. When the darkest descends, and you're told it's the end, you must find a way.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 Es que, épocas... mismos, no, Josep, perdona, perdona, es que eso de encontrarnos a nosotros mismos, más o menos fatal, lo siento. Perdona, perdona, Es que eso de encontrarnos a nosotros mismos suena otra cosa, ¿no?, hablando de este, de este tema. Por cierto... Bueno, es que, perdona, ¿la... ya que lo dices, también la masturbación claro, es una práctica claro, sexual, ¿eh? evidentemente. Y no debemos evidentemente. escandalizarnos por decir que claro. nos tocamos, nos acariciamos...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 era eh, concentrarse en lo que uno deseaba durante el orgasmo para ayudar a conseguirlo. Oye, Yo ahora que, que dices decir... eso, vamos a escuchar si te aparece una canción eh, y nos Muy cuentas bien. un poquito. Sí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 expresar lo que sientes y lo que piensas. Que esto, ojo, muchas mujeres no se atrevían a decirlo. Es muy importante liberarse de ese miedo. Bueno, luego, luego, para... lo, luego te tengo que contar una cosa. No, no sé si lo diré antes, pero a lo mejor no, dilo, sí. No, lo digo ahora más has no, dejado no. Sigue, sigue, hombre, sigue, sigue, no, sigue, no, sigue, no, sigue, hombre, con, sigue con la foto no, y luego te lo cuento. No tienes a pie de bueno, las cosas, ahora hay que decir todo. Total es el último, para poder no. dar y recibir...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 Y que, que, que, claro, que por eso está bus es y, y yo realmente estaba quedándome bastante alucinada que a estas alturas de, del siglo XXI se estuviera todavía cuestionando si es necesario o no es necesario. Pues, pues es fíjate si El, el, el placer necesario. siempre es necesario. ¿Por qué siempre las mujeres tenemos que estar con ese miedo a tener ese claro. placer, incluso aunque sea también de forma única y en solitario?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 Eh, lo, que, lo que se conoce como la energía kundalini, que es la fuerza invisible de la que eh, emana to, to, to esta, toda esta creencia ¿no? del, del tantra. Y que al igual que muchas otras filosofías y doctrinas orientales, lo que hace es ponernos en, en comunicación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 la rosa de los vientos con Bruno cardeñosa respirar para socar la voz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 Nos enfrentamos a un nuevo tiempo en el cual el consumo va a ser importante, volver a lo de antes, eh, pero para volver a lo de antes igual tocamos en exceso esa cara vez del consumismo. Vamos a conocer y charlar sobre este tema con la autora de libros eh, como el tu consumo puede cambiar el mundo o al borde de un ataque de compras. Ella es eh, Brenda Chávez, la periodista Brenda Chávez. Eh, Brenda, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Brenda, ahora más que nunca, ¿se puede cambiar al mundo con el consumo? Bueno, eh, podemos tener eh, un impacto diferente en, en el planeta. El consumo responsable, que le llaman sostenible, también crítico o transformador o consciente, eh, pues bueno, eh, no va a cambiar la macroeconomía mañana, pero puede tener un impacto en la economía real hoy. O sea, pensemos, por ejemplo, de comprar en un comercio de cercanía genera tres veces más riqueza en la comunidad donde se inserta que en una gran superficie, por las políticas de maximización del beneficio y por las políticas fiscales. Entonces, es pues, bueno, cuando estamos comprando en un comercio, estamos teniendo una repercusión en, el, en, el, en la economía real. Entonces, sí que tenemos un impacto, no como para cambiar el mundo así de la noche a la mañana, que eso es muy, muy difícil y, y sumamente imposible, pero pero sí, nuestro impacto lo tenemos. Fíjate, ahora mismo estamos en un momento que no preveíamos que pudiéramos estar hace tan solo unos meses, pero hemos vuelto a salir, se ha acabado el confinamiento, eh, la gente vuelve a consumir, vuelve a irse de vacaciones y sí. se dice, ¿qué hago, qué puedo hacer para beneficiar, no al Gran Capital, sino al de al lado que necesito que me beneficie a mí porque mi mundo, mi futuro se ha complicado también? Pues sí, pues lo que estaba comentando, por ejemplo, del comercio local es algo que podemos hacer todos, en tener en cuenta que las grandes superficies o la distribución online genera mucha menos redistribución de la riqueza y que el comercio local podemos estar apoyándolo todo el verano, durante nuestras vacaciones, donde estemos. Pero luego también intentar consumir los productos lo más eh, social y medioambientalmente responsables, pues de alimentación, productos ecológicos, hacer posible cercanía, también o moda de segunda mano o, o, o prendas sostenibles o de artesanos locales o de creadores locales, eh, pues bueno, tenemos muchas opciones, movilidad eh, activa, ¿no? La bicicleta andar andar eh, o también unas formas de desplazamiento que tengan menos impacto, mejor el tren que el avión y todas y todas estas cosas. Pero sí, en todas las áreas del, de nuestro consumo, si, si tenemos la información adecuada, podemos estar... Eh, rascando impactos al, al planeta. Nos estamos enfrentando, como decía, a un mundo, a un futuro completamente distinto, impervisible hace tan solo unos meses. Podemos eh, cambiar el futuro con nuestro consumo, pero da la sensación un poquito que lo que se pretende es que todo vuelva a como estaba. Eh, en el año 2008 comenzó una crisis, eh, parece que el futuro es... Eh, poder construir las cosas para que pueda haber crisis en el día de mañana. No sé si ese es el camino, ¿no? No, no parece que sea el camino. De hecho, hemos estado confinados porque, bueno, esto es un aviso de que el sistema está bastante desequilibrado y la economía que tenemos y la pérdida de biodiversidad, el tráfico de las especies animales o, por ejemplo, el consumo de más, mayor cárnico, ¿no? ...que tiene que ver un poco con estas en estas pandemias... ...por ejemplo la gripe aviar, la porcina... ...venían de macrogranjas en China... ...esta parece que viene de esos mercados silvestres... ...o de animales eh, salvajes... ...no se sabe todavía muy bien... ...pues tiene que ver con el aumento de consumo... ...de proteína animal en China... ...que tiene que ver también con que... ...cuando un, un país es más rico... ...pues también empieza a tener más demanda... ...por ejemplo cárnica ¿no? y también es un gran exportador china... ...pero con todo esto quiere decir que el sistema está bastante desequilibrado y que hemos visto que en unos días de confinamiento, en unas semanas, pues la, la naturaleza era muchísimo más resiliente que nosotros, ¿no? y nos hemos visto como había delfines en Venecia, medusas, eh, bueno cisnes y animales acercándose a los núcleos urbanos, lo cual quiere decir que si le damos un respiro a la naturaleza, eh, esta puede, puede recuperarse, y luego es que hay una cifra que yo suelo decir... Eh, muy a menudo, como para que nos tomemos en claro que, que esa normalidad que deseamos eh, ya era una crisis ecosocial. Estamos consumiendo uno siete tierras en recursos terrestres al año, es decir, estamos consumiendo y produciendo por encima de la capacidad del planeta para renovarse. En dos mil serán dos tierras según los expertos y en dos mil cincuenta serán tres tierras. Entonces, si no salimos de esta nueva crisis que ha generado el nuevo una crisis sanitaria, pero el propio sistema de una forma verde y sostenible no, vamos a, a, no, hay, no va a haber un desarrollo sostenible eh, para, para todos en el planeta eh, ni, ni lo que están reclamando las nuevas generaciones, ¿no? las generaciones más jóvenes que es que bueno, que te, heredar un, un planeta en unas condiciones eh, óptimas, mínimas, no al borde del colapso Los rebrotes eh, que están habiendo, que se están eh, produciendo eh, seguramente no no sé, la lectura que uno saca es que Eh, la mayor parte de casos eh, vienen de empresas eh, cárnicas, eh, de mataderos, y vienen también de temporeros, eh, en donde se da un hacinamiento tremendo en mm. la gente. ¿Nos vamos a dar cuenta de que parte, no todo, pero gran parte, de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que ha sucedido, tiene algo que ver con el medio ambiente? Hombre, yo creo que nos estamos dando cuenta a, a golpe de sustos de estos, ¿no?, eh... ...nos vamos dando cuenta de que, de que tenemos una relación... ...que existen unas interdependencias y unas sociedependencias... ...en el sistema que la economía y el propio sistema capitalista... ...tiene que respetar porque permite la sostenibilidad de, de la vida... ...y entonces, eh, pues bueno, este microorganismo que nos ha tenido en jaque... ...y que aún nos tiene en jaque, como bien dices, con los rebrotes... ...pues eh, tiene la particularidad de que ha ido destapando toda la precariedad... ...desde los servicios públicos a las residencias, a las cadenas de producción alimentarias o textiles, porque se han quedado paralizadas. Y hemos visto que ha habido despidos en las otras partes del mundo donde se es fabrica nuestra ropa, desde El Salvador hasta Malasia, de grandes firmas ¿no? y, y paralizaciones y protestas de, la, de las trabajadoras. Entonces, bueno, este, este este, microorganismo nos está desvelando un poco las disfunciones del sistema y ahora la, la, lo que nos tenemos que plantear es poner en común de qué forma vamos a salir de aquí siendo más resilientes, siendo más resistentes y, y, y pudiendo responder a las crisis ecosociales y económicas que vengan, porque además el sistema capitalista se está alimentando de esto. Entonces, eh, o cambiamos el, el sistema o, o vamos a tener muchos más sustos de estos, porque además eh, muchos informes de expertos eh, ya vienen abechando ya no solo de las crisis ecosociales, sino también de, la, de las pandemias que podrían venir derivadas de toda la pérdida de biodiversidad que tenemos. Me acuerdo que hace tan solo unas semanas estuve hablando con un científico del CSIC, Fernando Valladere, el que decía, teníamos la vacuna y la hemos destruido. Sí. Se está refiriendo a la Tierra. Nos estamos cargando los recursos naturales y, bueno, pues se pasa lo que pasa. Nos estamos dando cuenta, bueno, por ejemplo, cuando empezó todo esto tan terrible, ese microorganismo, ese virus colapsó el sistema sanitario, sistemas sanitarios de los países ricos y poderosos. Si estaban colapsados esos sistemas, algo está fallando en ese mundo de, de consumo. El sistema igual no es tan óptimo. Eh, para algunas cosas sí, para que te atiendan rápido sí, pero para que te entiendan bien y te salven la vida igual no tanto, ¿no? Sí, además que el sistema eh, en el que estamos insertos, Eh, en las últimas 40, 40, años, 40 años, en las últimas cuatro décadas, ha cuadruplicado la producción y el consumo. Es decir, estamos consumiendo y produciendo eh, cuatro veces más que hace 40, 40 años. Y también de una, de una forma eh, bueno, en la que se persigue la maximización del, del, del beneficio eh, a, a costa de lo que sea. Entonces, es una economía que, que constantemente nos está exigiendo sacrificios ecológicos, sociales, humanos. Y llega un momento en el que hay que plantearse si los servicios públicos, por ejemplo, eh, eh, responden realmente a las necesidades que tenemos. o esta, eh, esta austeridad y precariedad en la que hemos estado inmersos en la última década nos deja mucho más vulnerables y nuestras sociedades muchísimo menos resilientes. ¿no? Y habrá que plantearse que la economía, que al final está para gestionar eh, la, no, no solo el dinero, el futuro ¿no? y la existencia de, de todo pues tiene que tener en cuenta también lo, los bienes comunes, los servicios comunes y, desde luego, entre estos bienes comunes está la biodiversidad, ¿no? la, el, el planeta y los servicios eh, eh, públicos, lo hemos, lo hemos visto perfectamente, ¿no? de qué forma el haber vaciado los servicios públicos de, de, de, de lo que necesitaban pues bueno, ha hecho que al final nos, nos tengamos que encerrar los países de Occidente en casa porque nuestros sistemas sanitarios no pueden responder a esto. El año 2020, sin lugar a dudas, va a ser recordado por esto. No sabemos qué hay que pasar en el futuro. Sí sabemos lo que ha pasado en el ayer, en el ayer el más reciente, y es que este virus, sobre todo, ha afectado a los países más consumistas. Eh, esta también es una lectura importante. Tenemos que darnos cuenta que algo está fallando en ese sistema consumista en el que vivimos, sí además estamos volando más que nunca, ¿no? eh nos laceramos más que nunca estamos todo el día dándole unos aparatitos que no, que luego no limpiamos, entonces pues, pues bueno el, también nos hemos dado cuenta en el confinamiento que lo que echábamos de menos no era precisamente consumir, ¿no? echábamos de menos eh, a, a gente, a amigos, familiares que no veíamos, echábamos de menos poder tener una libertad de ¿no? de tener la espontaneidad de salir a la calle si te apetecía o, o estar en la naturaleza y precisamente no hemos echado de menos el consumo, nos hemos dado cuenta que encerrados en casa poniéndonos casi la misma ropa semana tras semana, eh, reutilizando cosas o no pudiendo conseguir igual en la calle según qué cosas y apañándonos, pues la gente ha hecho pan, ha, ha cocinado más que nunca, eh, ha subido el consumo de, de producto ecológico, o sea, nuestras redes vecinales que estaban en los barrios Eh, que, que eran muy inadvertidas para la gente, se han visto que, que existen y que gracias a que existe, ha, ha podido alimentarse a muchísima gente, esas colas del hambre. Entonces, bueno, pues también eh, tenemos que, que hacer esa, esa, lectura, ¿no? Lamentablemente aprendemos a, a, a golpe de pues eso, de, de lecciones y, y la naturaleza nos ha dado una lección durante unos cuantos meses. Tú dices en tu último libro, se titula Al borde de un ataque de compra, eh, ¿estamos al borde de ese ataque? Eh, ¿Lo vamos a resistir? ¿El futuro va a ser como el pasado va a ser como el pasado más algo eh, diferente? ¿Qué tienes esperanza en lo que pueda ocurrir mañana y pasado mañana? Sí, bueno, hemos estado al borde de un ataque de compras con esto de que desaparecía el papel higiénico de repente, ¿no? La gente se pone a comprar alcohol como locos sí, o snacks como sí, locos sí, sí. y, y todavía estamos al borde del ataque de compra de mascarilla, de, de gel alcohólico, también de plásticos de un solo uso, que aprovecho para decir que estamos con una campaña en julio de julio sin plástico, pues intentemos minimizar dentro de las condiciones sanitarias que tenemos que observar, pues el plástico que podamos para, para que esta pandemia no genere otra pandemia de, de plástico, pero sí, estamos al borde de ...del ataque de compras y nos ponen al borde del ataque de compras... ...porque además el gasto anual en marketing es de mil millones de euros... ...esto es más que el presupuesto de la ONU para nada, para cualquier cosa... ...o el presupuesto de cualquier país a excepción de Estados Unidos... ...pues para justicia, educación o, o sanidad... ...entonces ese dinero en marketing está para intentarnos seducir... ...que compremos y que y que tengamos cual, cualquier gasto... ¿no? ...o cuantos mayores gastos y mayor consumo posible Pero también tenemos que pensar que el consumo no, no es socio, que muchas veces además no nos desarrollamos personalmente porque eh, trasladamos esas emociones, no las camuflamos con una compra, no esas emociones que a lo mejor deberíamos de trabajar, esas situaciones problemáticas que en la vida real deberíamos de trabajar y, y luego eh, no nos va a dar más felicidad el, el consumir y eso, eso lo tenemos que tener claro En estas eh, últimas horas en días, semanas se está hablando mucho de la desaparición del dinero físico el dinero en metálico, el de toda la vida y la utilización de las tarjetas la utilización de la compra electrónica la utilización de internet para comprar, eh, parece que Una de las cosas eh, que se pueden instalar en de cara al futuro es que no nos demos cuenta de lo que gastemos, eh, pero cuesta el dinero igual, eh, sea plástico o no sea plástico, o sea metálico o no sea metálico, nunca he entendido por qué se llama dinero metálico, pero bueno, eh, el dinero en papel, eh, prefiero llamarle, pues también es en dinero, ese no es el futuro, eso no debe ser el futuro, ¿no? sí, no, está todo montado eh, para que, para que estemos gastando, ¿no? y además seamos eh hagamos compras emocionales a críticas inconscientes eh, y no nos demos cuenta ¿no? de en que se nos va en que se nos va el dinero y el gasto y además no sepamos que estamos recompensando con nuestro dinero y que estamos apoyando que hay detrás realmente de una empresa y cómo se están cómo se están haciendo las cosas pero bueno también eh cada vez más tenemos más acceso a a más información hay muchas más alternativas Eh, que están más accesibles y, y, bueno, libros, por ejemplo, como el mío, lo acercan de una forma muy sencilla, pero, bueno, yo pertenezco a un, un colectivo de periodistas de carro de investigación, carro de combate, que también intentamos poner esa información no eh, al, al, al, al alcance de todo el mundo para que sepan que hay detrás de un montón de de productos que consumimos y, y que sepamos utilizar también eh, nuestro consumo como una herramienta de transformación social, porque estamos en un momento en el que lo necesitamos, que cada euro que invertimos en nuestro consumo, si realmente puede tener un impacto positivo en el planeta y en otras personas y en la crisis que estamos viviendo, pues bueno, eh, será muy bienvenido. Por último, Brenda, eh, se ha dicho mucho que esta crisis eh, nos va a hacer mejores. Desde el punto de vista de consumo, ¿crees eh, que nos va a hacer mejores, eh, peores, más diferentes, más desiguales? ¿Cuál es el futuro al que nos vamos a enfrentar? Hombre, yo creo que nos vamos a enfrentar un poco a todo. También recordemos que estamos en plena eh, crisis económica derivada de, de la sanitaria, entonces... Eh, mucha gente está pasándolas eh, muy, mal, muy mal y entonces el factor precio pues volverá a ser un, un, un reclamo importante y va a haber gente que es que no se vaya a poder plantear otra cosa que lo, que lo más barato. Pero también, por otra parte, eh, también hay gente que le ha visto las orejas al lobo y que se ha dado cuenta que, que estando en casa podía consumir una cesta de productos ecológicos de, de su localidad eh, de una forma comodísima, o se ha dado cuenta que cocinando... Eh, podía ahorrar o que estaba comiendo muchísimo más, más sano, haciéndose unas lentejas. Entonces, pues ahora de todo vamos tomando conciencia, cada uno, eh, bueno, en su proceso, hay que respetar los, los procesos de todo y sobre todo intentar, en la medida de lo que podamos, ser buenos huéspedes del planeta y buen vecino de nuestra comunidad. Intentar ¿no? que esas redes que ha habido solidarias pues no, no desaparezcan Porque, porque bueno, ha pasado el confinamiento pero ahora nos queda todo lo demás Ahora queda el 99% ha pasado lo más visible los fuegos artificiales pero ahora queda la pólvora lo que hayamos aprendido o no de esta mm. pandemia y de este confinamiento no de la pandemia que sigue todavía pero el confinamiento parece que afortunadamente estamos en otra etapa y estamos eh, creciendo y vamos a crecer eh, gracias a libros como los tuyos a trabajos eh, como los eh, tuyos a informaciones como las que hoy nos has dado. Ojalá el futuro sea mejor y sea mejor gracias a gente como ella, como Brenda Chávez, que ha estado con nosotros. Brenda, mil gracias. Mil gracias a vosotros. Rosavientos es nuestra etiqueta en Twitter, arroba Rosavientos, almohadilla Rosavientos, ahora mismo Almohadilla Rosa Vientos es el número 7 entre los trending topics de nuestro país. Y ahora mismo, en Onda Cero, María Gómez Prieto nos pone al tanto de toda la actualidad, de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Las noticias y la información.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 en la rosa dos ventos vamos a tener el mundo bizarro nos vamos a ir a las islas Galápagos con Iván Figueira que va a estar ahí con nosotros vamos a tener por supuesto Eureka con Mado Martínez y como no señales del fin del mundo con Javier Sevilla ¿no? Y la última hora de la Rosa de los Vientos, ya sabéis que en Twitter tenemos una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos", que ahora está a nivel nacional en el Trending Topic número 7. Habitualmente y normalmente no existe un programa de radio que llegue tan alto. Bueno, pues... Nosotros estamos contentísimos de ser ese programa. Trending Topic número 7. Y ahora pistas, vamos a conocer algo más. Hay las últimas referencias, las últimas pistas y el ganador del concurso de esta noche, el personaje o las personajes de esta noche, ocultos de esta noche. Silvia Casasola. Pues vamos a ello. Primero, dar las gracias a nuestros oyentes por la masiva participación en durante todo el programa, comentando muchísimas cosas y entre ellas, pues también participando en el concurso. A ver, las hermanas Wachowski. Bueno, pues las hermanas Wachowski, la verdad es que se hicieron famosísimas tras su película Matrix, que se convirtió en una trilogía. Ellas son un auténtico referente para todas las mujeres transgénero. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, pese al éxito profesional, pues resulta que no eran felices. Ellas nacieron como chicos, nacieron como Andy y Larry, Andy y Larry Wachowski, y cuando realmente fueron felices fue cuando se convirtieron en Lily y Lana Wachowski. Así, pues tanto lo personal como lo profesional, pues funcionó y están encantadas de la vida. Richard Donner, pues Richard Donner por su parte pues también es un auténtico crack, potenció el cine de superhéroes, las primeras de Superman con Christopher Reeve pues la hizo él, La Profecía que fue también una de sus primeras películas importantes así de género de terror y dirigió Los Goonies, que ahora está también en la pantalla grande, igual que la de Matrix. Bueno, pues Los Goonies es una historia creada por Steven Spielberg y está considerada una de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos, protagonizada además por chavales. Pero esta noche ni Donner ni las hermanas Wachowski son los protagonistas de hoy. La historia de dos almas gemelas. Sí que se encontraron... a través del cine. ¡No! ¡No! Para todos los corazones... llega una historia inolvidable... basada en una extraordinaria amistad... y la historia de amor de un pequeño pueblo... ...y su cine... ...Alfredo, es precioso... ...bueno pues yo voy a aprovechar... ...voy a aprovechar que se ha estrenado... ...en 150 pantallas nada más y nada menos... ...y nada menos que este clásico... ...Cinema Paradiso... ...sí, como habéis adivinado muchísimos de vosotros... ...el protagonista es Giuseppe Tornatore... ...y no fue nada fácil para él... ...que Cinema Paradiso llegara a la pantalla grande... ...según su director... ...recibió unas críticas pésimas... ...dice que la tuvo que remontar y cortar... ...para dejarla en dos horas... ...y así hasta que llegó a Cannes... ...y por fin recibió el premio del jurado... ...y en ese momento... ...su suerte cambió... ...luego llegó el Oscar... ...y el éxito para todos los públicos... ...pero claro... ...todo esto es historia... ...dice que el sentimiento que cuenta la película es universal... ...el sexo... ...las injusticias... ...la aventura que la historia de Totó es un espejo en el que mirarse y, por supuesto, el mundo está lleno de totós. Así que os recomendamos, quien no la haya visto, además que es una de las películas que más gusta también a nuestro querido José Manuel Espíano, que le mandamos muchos besitos desde aquí, pues tiene la oportunidad de verla en pantalla grande. Y ahora atentos porque vamos a decir quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche. Pues participo en Twitter y es Florma, arroba Flormason. Así que Florma, envíanos a rosa.vientos arroba cero punto es tu dirección. Y la peli de Cinema Paradiso no la tenemos, pero te haremos llegar a algo que seguro que te gustará. Un besito muy grande y enhorabuena. I'm really...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 Muy buenas, Bruno. Buenas noches, Ivancito. Hola, Silvia. ¿Qué tal estás? Siempre pensamos en esas de tortugas que son reales, ¿eh? Sí, Las Galápagos. Y tanto, y, y tanto que son reales. Media tonelada de tortuguita ahí anda, paseando a tu lado y comiendo hierbas sin parar. Y, y no son tan pequeñitas, ¿eh? No, no, Son no, no, eh, auténticos bichos. Son, son enormes, son gigantescas, ¿eh? Sí, sí. Hay un, en, de hecho, en el Parque Natural del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 O sea, como si nosotros, en lugar de un seprona, tuviéramos 14. O sea, que son especialistas en todo eso, ¿no? Sí, en todos sí, sí. los organismos. Pero totalmente, vamos, o sea, te lo van mirando todo, desde plantas, animales, da, da igual. O sea, yo estoy seguro de que podrías tener un armas encima de la mesa o un kilo de droga y seguramente no le harían ni el más mínimo caso. Claro, pero Iván, me imagino que al igual que no quieren que tú eh, tengas la posibilidad de introducir ningún tipo...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 de decir, de, os voy a matar a todos. No me, extraña, sí, toda no me mundo, eh, Porque será un poco de mito eso, pero el respeto lo tenemos, ¿eh?, a los tiburones. Sí, sí. Sí, sí, hay que y no hay un poco no de mito, no son tan agresivos, ¿no?, como no, nos imaginamos. Sí. Todo lo contrario, son peces. Y, bueno, pues... Claro. Eh, y peces bonitos, además. Sí, sí, sí, sí. Es una, en lo de poder bucear con ellos, y más en, en Galápagos, porque hay, un, hay unos cuantos hay unos cuantos lugares donde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 En Onda Cero, la rosa de los vientos. Eureka. Eureka, esta noche os va a hablar de lo que nos hace emocionalmente más fuertes. Y por supuesto con Martínez, eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, encantada de estar aquí. ¿Nos hace más eh, fuertes emocionalmente el dolor o no nos hace más fuertes eh, el dolor? Porque siempre se ha dicho, siempre se ha pensado, esto es muy duro, pero te hace más fuerte. ¿Tú crees sí, que ¿no? es ¿Lo, ¿sí? lo, lo que no mata engorda y, y lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Sí, siempre sí, sí, decimos, sí. Eh, no te preocupes que lo que no te mata te hace más fuerte o de esto saldrás más fuerte todavía. El no veneno preocupes. no engorda pero mata. Yeah. O sea que son tópicos, ¿no? Pues no es verdad lo que no, lo que no te mata, no te hace más fuerte Había no, un no tema te musical que se titula así Lo que no te mata, no te hace Más fuerte, de Kelly Craxon Que lo escuchamos un poquito You know the bed feels warmer, Que se entiende perfectamente, os lo digo. Lo que no te mata, dice la canción, lo que no te mata no te hace más fuerte. But you, you think everything Martínez un día hablamos en ti, parece porque esto no deja ser un tópico. Los tópicos eh, son realidad, eh, son falsos. Bueno, pues esto de que no te mata engorda, lo que te mata eh, te hace más eh, fuerte, eh, es un tópico, ¿no? Bueno, cantarnos este tipo de, de, de canciones a lo mejor nos da fuerza y nos da subidón, en plan bueno, sí, dice te has ido, estoy mejor sin ti, estoy mejor <risa> sí. que nunca y tal, pero las cosas nos dejan huellita. Sí. Y, y bueno, que un nuevo estudio, pues, eh, acaba de, de confirmar. Ya había Estela, ¿vale?, en este sentido, de, este tipo de que las experiencias estresantes del pasado traumáticas o traumáticas o, o, o similares pues no crean resistencia al trauma en el futuro no no no te hacen más resiliente de hecho esa investigación sugiere todo lo contrario eh, fíjate, si estres... perdóname eh Mado eh, ahora que dices esto se comenta mucho una torta a tiempo que se dice mucho una bofetada a tiempo pues no no una bofetada a tiempo no enseña sino que acobarda todavía más. Da miedo. No, no enseña el dolor. No lo enseña. No. Eh, pero vimos a un mundo de tópicos. ¿Cómo quitarse los tópicos? Eh, pues seguramente forman parte del ser humano, pero son esos, son tópicos. Y como tales. No son muy auténticos, ¿eh? Hombre, yo eso de la letra con sangre entra exacto, no me parece, sí, exacto, no... Sí, sí, sí. Eh, no, que, creo es que se, que se entra más con ¿no? amor, ¿vale? Exacto, sí, sí. T tampoco voy a entrar aquí en señora, que, te una, que te tire la zapatilla tampoco lo considero cosido maltrato, De claro, ¿vale? claro. <ríe> que te tire la zapatilla <ríe> no ha otro maltrato, pero bueno. La cuestión es que eh, los, los estresantes del pasado sensibilizan a la gente para traumas futuros y aumentan sus posibilidades de desarrollo o de desarrollar un trastorno de salud mental en el futuro y ahí incluimos, pues, lo, tú lo acabas de decir, pues los maltratos en la infancia y muchas otras cosas de las que vamos a hablar. Este estudio además es fruto del esfuerzo de colaboración entre los científicos de la Universidad de Brown y la Universidad de Concepción de Chile Central. ¿Y por qué Chile? Pues porque lo hicieron en Chile. El equipo de científicos examinó a 1.600 chilenos entre el año 2003 y 2011, antes y después de que el sexto terremoto más poderoso del que se tiene constancia y además posterior tsunami azotaran este país en el 2010. No sé si os acordáis, fue terrible. Y cuando este estudio comenzó en el año 2003, Ninguno de los participantes que habían elegido tenía antecedentes de trastorno de estrés postraumático o de trastorno depresivo mayor, según los investigadores. Y después del terremoto, el 9,1% de los sobrevivientes fueron diagnosticados con trastorno de estrés postraumático y el 14,4% con trastorno depresivo mayor. Entonces, eh, el riesgo de desarrollar estos trastornos fue particularmente alto, Entre las personas que experimentaron múltiples factores de estrés antes del desastre, como una enfermedad o lesión grave, la muerte de un ser querido, un divorcio, el desempleo, o las luchas financieras, problemas legales, yo que sé, pérdidas eh, materiales valiosas o cosas así. Pero para entrar en el club de los que tenían un mayor riesgo de sufrir trastorno de estrés postraumático, posterior a un desastre, los individuos tenían que haber cruzado un umbral de gravedad, ¿no? como mínimo haber tenido cuatro o más estresantes anteriores no a, al mismo al mismo tiempo factores estresantes vale anteriores a este a este suceso no que te hubiera dado trastorno de estrés postraumático entonces eh o sea, vale había como ahí... un entrenamiento previo no En si, modo. si tú habías tenido sí. factores estresantes sin llegar a haber tenido un trastorno de estrés postraumático era más probable que cuando, cuando mm. tú te enfrentaras a, ese, a esa catástrofe, a ese fenómeno, a ese evento eh, desarrollaras trastorno de, de estrés postraumático pero con este, con este umbral de, de cuatro factores como mínimo sin embargo para el de, trastorno depresivo mayor era eh, un, un muchísimo más, más, más fácil entrar en este club de desgracias por así decirlo porque simplemente con que hubieras tenido un, un factor estresante, ya eras más proclive, ya, ya se aumentaba el riesgo de, de que luego fueras a, a tener también ese tipo de, de trastorno de estrés postraumático unido al trastorno de depresión mayor. Y la cuestión es que en general eh, lo que sugieren estos hallazgos es que... Mmm, Cuanto más es, es, factores estresantes o, o más presión has sufrido de este tipo en el pasado, más proclive eres a sufrir trastornos de salud mental eh, en comparación con aquellos que habían experimentado pocos o ninguno en el, en el pasado. O sea que, La desgracia sí. llama a la desgracia. En cierto modo, lo que viene a decir eso, ¿no? que es que sí. todo lo contrario de lo que pensamos. Ese entrenamiento sí, es un entrenamiento, pero sirve para atorpezar más. Eh, Mira, no por correr mucho llegamos antes. Claro, y, y otra cosa curiosa ahora que has dicho tú de entrenamiento. Muy curioso este, este experimento que hicieron además con, con ratas en este sentido. Eh, si estresamos a una ratita ¿vale? Con el mismo factor estresante todo el rato pues esta ratita lo que le va a pasar es que se va a ir acostumbrando a ese factor estresante todo el rato y la respuesta ante ese estrés va a ir disminuyendo a, ante ese estrés concreto ¿vale? Ante ese No ante otro. Porque lo que le va a pasar es que se va a volver muchísimo más reactiva, va, va, va a reaccionar más estresada, de forma más violenta, ante cualquier otro tipo de, fa de, de factor estresante distinto a ese. Sí. Te lo voy a poner en un ejemplo ya no. Ahora mismo, por ejemplo, tú imagínate que estás atravesando un divorcio, una separación difícil, y que ya llevas tiempo lidiando con ello. Pues imagínate que llevas un año lidiando con eso, que es el divorcio, que es la separación, que es las discusiones, que es las custodias, que si no sé qué. Bueno, pues probablemente, ¿vale? Eh, llega un momento, llegas a un punto en el que ya no te afecta tanto las cosas de, de la ex, ¿vale? Hace callo, hace callo el daño, ¿no? Hace callo, tú lo has sí. dicho eso, hace callo ya, como que... Pero una mañana vas al trabajo y un compañero te dice algo que a lo mejor no tiene demasiada importancia y te pones hecho una furia, te estresas sobremanera. ¿Sabes lo que quiere decir este experimento también? Que, que, que también es muy, muy, muy, muy ilustrativo y os lo oí eh, explicar a Sonia Lilupien, que es neurocientífica, es que, eh, vale, eh, el mismo factor estresante todo el rato ahí de forma crónica te acaba un poco eh, como inmunizando, te vuelves un poco como inmune a, a, a ese factor estresante, que a lo mejor también es un poco como eh, indefensión aprendida, ¿vale?, pero al mismo tiempo te hace como más sensible al estrés, uh -huh. a otros sí, tipos sí, de sí, estrés sí. que, que, que puedan llegar a tu vida. O sea que sí, lo que no te mata no te hace más fuerte, porque a lo mejor a ese estrés ya se acostumbrado, pero cualquier otra cosa que te llegue, mundo enseguida vas a reaccionar incluso de forma más violenta que en cualquier otra situación normal, ¿no? Hay, hay dos tipos de estrés. El estrés absoluto, que es el que supone una amenaza para nuestra supervivencia, pues lo que hemos dicho, pues un terremoto, yo que sé, en el pasado el ataque de un mamut, ¿no?, Y el estrés relativo, que sin ser una amenaza para nuestra supervivencia, pues reúne todos los factores que hacen de esa situación algo estresante, que sería como el estrés contemporáneo que tenemos nosotros, ¿no?, con el trabajo, la economía, las relaciones. ¿Y cuáles son los cuatro factores del estrés que tiene que reunir para que tú te estreses? Pues la falta de control, algo uh -huh. que tú sientas que no puedes controlar, sí. algo que es imprevisible, novedoso... Y que tu ego de alguna manera se, se sienta amenazado. Yo te digo, pues estrés contemporáneos puede ser ya si estás muy reactivo y tienes estrés crónico, pues recibir un email de tu jefe te diga que um, quiere hablar contigo el lunes y tu ay ay ay madre mía, ya está <risa> sí, sí. O, o cosas así, ¿no? ¿Qui eh... Quiere hablar contigo el lunes ¿Por qué siempre la gente que quiere hablar contigo no lo cuenta y te dice pasado mañana? O sea, mm. me, ¿me estás jorobando el día hasta pasado mañana? Eh, claro, es pues que tenemos es, poquito de que cosas, sí, sí, las sí, sí. un poquito mal. Eh, esto es un poco procrastinar, en cierto modo. Es decir, <risa> dentro de dos días te voy a joder mucho. Pues no, joderme ya por lo menos, ¿no? <risa> Pues sí, para sí, que sí. alarguen la agonía. El estrés es, eh, es un poquito necesario también porque si no estaríamos muertos, ¿vale? Ah, sí. Pero si se convierte en algo crónico pues acaba mal. Eh, acaba en depresión, en enfermedades cardiovasculares, cambios de comportamiento. Y la Organización Mundial de la Salud ya predijo hace unos años que para este 2020, que acabamos de estrenar casi con tan mal pie, diría yo, pues ya predijo que la depresión por estrés crónico sería la segunda causa de invalidez en el mundo. O sea que Imagínate eh, a qué punto hemos llegado en la sociedad actual, en la sociedad moderna, con ese estrés con ese estrés crónico, que yeah. ese sí que no es, el, no es nada sano, porque como decíamos, un poquito de estrés siempre es necesario, porque si no estaríamos muertos, y que nos está llevando pues eso, a, a, a estas epidemias de, de depresión, ¿no? en este eh, mundo en, en el que todos los periódicos que, los titulares, todo es amenazante. Esto que nos cuentas en de la de ser relacionado con el estrés, nos habla en cierto modo del poder que tiene, Eh, lo físico sobre lo psíquico o lo psíquico sobre lo físico que la frontera no está tan eh, separada sino que una cosa influye en la otra y lo que pasa lo que pasa tiene una influencia lo que pasa emocionalmente tiene una influencia física muy eh, medible y contrastable Desde luego, los, el, el, muchísimas enfermedades de origen de cardiovasculares, etcétera tienen su origen agravante en, en el estrés. O sea, eso es, es así, es de cajón, ¿no? Porque eso, pues estamos en un mundo en el que los periódicos, los horarios, el trabajo, la familia, la hipoteca, la competencia, la sí, sensación sí, sí, de no llegar, sí, sí. de no ser suficiente, de no cumplir, de, de la aprobación de los demás, de no sé qué, miles de cosas que si se, se prolongan de forma crónica pues desembocan en, en todo esto, en enfermedades de todo tipo y también en, en, en, en depresión, ¿no? Hay una serie de... A ver, uno cuando está estresado no lo suele reconocer, ¿vale? Hasta que no es demasiado tarde. cuando Estás un poquito estresado. ¿Yo? ¿Yo por qué? ¿No sabes? Empieza por eso, porque estás un poco irritable. Eh, cambian tus conductas, tu comportamiento, dejas de sentir a lo mejor motivación por ciertas cosas, eh, um, empiezas a, a lo mejor a beber un poquito más, consumir alcohol, tener una serie de conductas que, yo qué sé, o comer, porque porque necesitas como una especie de, de respiro para tu cuerpo o, o evadirte. Y hay, hay que estar pendientes y atajarlo antes de que sea demasiado tarde. Oye, pero, Mado, ¿no todo es tan oscuro? Hay un poquito de luz, ¿no? No, claro, hay un poquito de luz, hay, hay luz, hay luz, y lo que no te mata, te hace más fuerte en otros ámbitos también, a lo mejor, eso sí, ¿vale? Por ejemplo, hay un estudio en, en la Kellogg School of Management de la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, que, que bueno, que lo, lo, lo que viene a decir es que eh, cuando tú, no, por ejemplo... A ti, eh, al principio de una búsqueda de trabajo, de proyectos, de no sé qué, de algo, un empeño personal que tú tengas, ¿vale? Al principio fracasas o te lo ponen negro o lo tienes duro, sí que te hace más fuerte si llegas a, al umbral de decir, venga, pues voy a seguir yo aquí en, el, en, en este empeño, ¿no? Y esto lo hicieron con un grupo de científicos, investigadores, que eh, los dividieron en dos grupos, a los que les habían dado apoyos y subvenciones al principio de su carrera. Y los que no, no habían recibido subvenciones, les habían denegado la solicitud de ayudas económicas, apoyos y tal. Y bueno, los que siguieron el empeño, resulta que los que no habían recibido ese apoyo y dijeron, bueno, pero yo no tiro la toalla porque ya sé lo que no tengo que hacer y estos fallos y lo otro y tal, y voy a seguir adelante porque porque ahora sé cómo tengo que hacerlo. Bueno, pues esos lograron teniendo carreras más exitosas. Y, y publicando más artículos científicos en revistas científicas que los que sí habían recibido ese apoyo y esa, y esa, y esa ayuda económica. O sea, que un 6,1% de mayor probabilidad de publicar un artículo en los próximos 10 años tenían, los que no habían recibido subvención. O sea, pero es que es un poco así, ¿no? A ver, recordemos todos el desastroso paso de Rosalía que en día es una estrella a nivel mundial de la música, por ese programa de... de tú sí que sabes, ¿no? que la pusieron la pobre eh, Perejil, ¿no? <risa> que le dijeron de todo le hicieron un montón de críticas ¿no? o esa editorial que rechaza tu primer manuscrito y te dice por qué, ¿no? o el plan de empresa que no te financian porque tiene ciertas lagunas, bueno, pues todas esas críticas constructivas, ese feedback si estás motivado y tienes empeño pueden ponerte las pilas y decir pues a la próxima lo hago mejor, porque ya sé cómo lo no tengo que hacerlo y si llegas a ese punto lo que no te mata si sí te hace más fuerte lo que no te mata no te hace más fuerte te parece amado que sigamos escuchando un poquito la canción que tanto nos dice you know the bed feels warmer sleeping here alone you know I dream in color and do the things I want El dolor no llama a la fuerza, el dolor llama al terror. Lo que no te mata no te hace más fuerte. amado Martínez, mil gracias. Un abrazo. se está descubriendo antiguamente era misterio ahora se van sabiendo cosas sobre cómo nos afectan las cosas que ocurren un día hoy que estamos contando una serie de cosas que nos imaginábamos unos tópicos en el mundo bizarro sobre las islas Galápagos y ahora también lo que está descubriendo la ciencia sobre lo que ocurre a nuestro alrededor cómo nos afecta en Eureka con Mado Martínez ahora vamos a saber algo más también sobre lo que está ocurriendo alrededor o lo que no está ocurriendo es una señal del fin del mundo en Onda Cero la rosa de los vientos señales del fin del mundo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 ¿Lo habéis tomado? ¿Habéis tomado nota? Sí, sí, yo voy a bueno, ir a... Cuando vayáis voy a ir a... al mercado, eso tenéis te iba que a pedir... Pedimos eso, Deme ¿no? Tenéis que pedir, déme usted cuarto y mitad de en graulis en classicolus. Y, y, vale. y me van a decir, usted habla, habla griego, ¿no? Y, prepéram, y prepáramelas, por favor. Sí.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 No. Chata, o yo, yo, yo conocía el efecto el cuerpo escombro después de escombro. después de haber estado de, con mucha, marcha, de no mucha dor, marcha, no has dormido y entonces te levantas y dices tengo un cuerpo escombro que es que no con ni con él bueno, pero las, es, las como has dicho, la escombro escom escombroidosis, escombroidosis no diferente. la conocía lo que tú dices es mmm, es debido a haber pescado una buena tajada <risa> vale, vale bueno, y ahora vamos bueno. a comentarnos una cosa sí. que nos va a hacer que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 todavía es desconocido porque se lo ha encontrado sin, sin quererlo ¿no? y lo que ocurre es, claro, que, es que a quien se le ocurre hablar de pescado hasta estas claro, so, so, so, so, no, horas no. pobre gato de verdad el, el, el, le torturas Javier le torturas michi, en cuanto me oye hablar sí, sí. se despierta bueno vamos a ver las sardinas si sí tienen una cierta probabilidad de tragar estos microplásticos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 Ya, hay que tener cuidado aunque se coma el plástico la gamba no la, Pelando, la sardina pero la gamba, hijo mío, pues divina. en la costa catalana más del 65% de, de, de las gambas catalanas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 al final del programa siempre aparece el gato está en plantilla plan o sea, le, sí, eh. le hemos adoptado totalmente <ríe> le vamos a llamar crépula, como, sí, como... <ríe> <ríe> por la noche Javier Sabiano, mil gracias esta mañana de los vientos se eh, envuelve mañana por la noche, noche del domingo al lunes a la una y media de la madrugada en las doce y media en la comunidad de Canería. Hasta entonces eh, seguid en la sintonía de Onda Cero Radio, muchas noticias eh, mucha información y nosotros insistimos, volvemos mañana por la noche a la una y media. Gracias. Besitos Son las cuatro, las tres en Canarias.